11 de la mañana, 44 minutos. Y hablábamos del protocolo de seguridad, que también incluye el rol de la prensa en las movilizaciones sociales. Hay que tener en cuenta algo que ocurrió el jueves pasado. Allí hubo una audiencia en el Congreso para exponer sobre el tema. Y Correpi, ATE desde abajo y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, en el día que convocó ATE al paro del 24 de febrero, lograron meter un habeas corpus colectivo y preventivo. Lo que constataron es que ese día el Ministerio de Seguridad no dio la orden de aplicación del protocolo y que la Policía Federal no recibió instrucciones tampoco. Así que lo que ocurrió es que ese habeas corpus fue girado a la justicia. Al Fuero Contencioso Administrativo para que siga en carácter de denuncia. Esto que las organizaciones sociales han hecho se transforma en una denuncia para que un fiscal a cargo empiece a investigar si el protocolo viola garantías y derechos constitucionales a la protesta y a informar y ser informado. Estamos ya en comunicación con Tomás Eliashev. Él es integrante de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para conocer la postura de los trabajadores con respecto a esto. Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy b u e n o s Muy bien, por aquí, Tomás, y preguntarte cuál es la mirada de Cipreva, primero del anuncio del protocolo que incluiría este rol de la prensa en un corralito, digamos, desde una posición que no es la de moverse libremente, ¿no? Bueno, el, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Cipreva, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos,、eh, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa,、eh, los sindicatos de Córdoba, de Rosario, de la Ciudad de Santa Fe, hemos. Eh, Realizaba una audiencia, como bien decías, en el Congreso de la Nación la semana pasada.、Eh, la audiencia fue para ratificar nuestro repudio absoluto a este protocolo que planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.、Eh, el repudio tiene que ver con dos situaciones. La primera, que como trabajadores que salimos a pelear en contra de los despidos, en contra de los vaciamientos patronales, en defensa de nuestros salarios y de las condiciones laborales, Eh, salimos a la calle, salimos a movilizarnos porque es la única manera que encontramos de que las patronales y los funcionarios atiendan nuestros reclamos.、Eh, el otro día, cuando estábamos movilizándonos por el tema del vaciamiento, en contra del vaciamiento del Grupo 23, con los compañeros de Radio América, Tiempo Argentino,、eh, estuvimos en la 9 de julio y ahí la Guardia de Infantería de la Policía Federal se colocó a centímetros de, de nuestra movilización en una actitud provocadora, instalando un clima, un clima represivo que realmente repudiamos. Como trabajadores, como sindicatos que, que luchamos por nuestros derechos. Y bueno, en segunda medida,、eh, como bien decía, s hay una limitación concreta a la prensa. O sea que cuando nosotros desarrollamos nuestro trabajo, pretenden encerrarnos en un corralito, en una zona determinada. Y bueno, realmente rechazamos esto porque sabemos que el trabajo de los camarógrafos, los reporteros gráficos, los periodistas, todos los compañeros trabajadores de prensa que trabajamos cubriendo movilizaciones, cumplimos un rol muy importante. Este rol es no permitir la impunidad, como sucedió en los casos de Darío Santizán, Maximiliano Costec y Mariano Ferreira, donde la labor de la prensa fue fundamental para que el asesinato de estos compañeros no quede impune. Y muchas veces también impidiendo que, que las cosas pasen a mayores. Entonces es muy preocupante esa zona determinada. Y es verdaderamente una provocación que renglón seguido en este protocolo、eh, plantean que se legaliza la filmación de las protestas. Por parte de las fuerzas de seguridad.、Uh -huh. Acá hay un tema importante que lo mencionábamos recién: el ABIAS Corpus Colectivo y Preventivo que habían presentado Correpi ATE desde Abajo y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que se ha transformado en una denuncia contra este protocolo. ¿Si prueba, se va a sumar a esta posibilidad?、Y、nos invitaron a participar, es muy probable que nos sumemos, es una forma de darle continuidad. Ahora tenemos una confirmación de la reunión. Con algún funcionario del Ministerio de Seguridad, entendemos que con Milman,、eh, pero sí, la idea es sumarnos a otros sectores, por eso armamos la, la audiencia, donde estuvo el CELS, Correpi, estuvo Leo Santillán, el hermano de, de Darío, estuvieron de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Asociación de Revistas Culturales e Independientes, Aresia.、Eh, o sea, tratamos de ampliar el abanico que no sea solo una cuestión sindical, sino junto a los organismos de derechos humanos. Los medios comunitarios y todos los sectores que quieran sumarse en este sentido. Hablabas del vaciamiento del Grupo 23 y aprovechamos este contacto, Tomás, para que nos cuentes un mapeo de la situación en los medios en esta ola de despidos y vaciamiento ante la caída de la pauta oficial para muchos, como es el caso del Grupo 23. Sí, los compañeros están llevando adelante un conflicto hace varios meses.、Eh, primero por el pago de los salarios, los aguinaldos. Bueno, las i í a s y venidas por parte de la parte de empresaria son realmente vergonzosas. Estamos hablando de 800 familias. Algunas de las empresas del Grupo 23 fueron vendidas al Grupo Índalo de Cristóbal López, pero eso no fue una solución, ya que, por ejemplo, en el canal de noticias CN23、eh, hubo 136 despidos, ya con la nueva patronal.、Eh, ahora es importante mencionar que en la marcha de mañana va a estar disponible la edición especial que están haciendo los trabajadores de Tiempo Argentino, que. No、bueno, hacen una edición, están sacando el diario por su cuenta. Lo mismo que los compañeros de Radio América que han tomado el control de la, de la radio y están haciendo tres emisiones diarias de programas hechos por los trabajadores. Pero bueno, es una situación difícil donde los funcionarios del McPin al d e、eh, s r r e no dan ninguna solución. Están siendo totalmente cómplices de, de Sergio Spolsky, de Matías Garfunkel, de, que son los empresarios, los dueños anteriores del Grupo 23, de Martínez Rojas, que es el nuevo. empresario, Claramente, otro estafador que se sumó a esta, a esta situación. Y bueno, es una lucha difícil. No es la única lucha.、Eh, está planteado el cierre del, del diario h e r a l d A nivel nacional hay situaciones muy complicadas en La Mañana de Córdoba, en el diario El Patagónico,、eh, en Esquel. Hay otros compañeros que también están luchando contra, contra un vaciamiento. En fin, es una situación complicada la de los trabajadores de prensa,、eh, como la de todos los trabajadores. En el país, el tema de la pauta ha afectado mucho, pero bueno, las patronales aprovechan esto para tratar de imponer mayores cuotas de precarización. Tomás, esto te lo pregunto en calidad de colega, de periodista, no tanto por tu rol dentro del sindicato. ¿Cómo estás viendo la conformación del mapa de medios a partir de la asunción del macrismo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que muchas personas dicen que es que se está terminando cierta cuestión de una diversidad de opiniones posibles, ¿no? Por esta afinidad que muchos empiezan a tener con el macrismo, también de cara a conseguir pauta oficial cuando se conozca la modalidad con la que esto se va a hacer. No, queda claro que todo el discurso del macrismo cuando estaba en la oposición y hablaba de la libertad de expresión y hablaba de, de la diversidad de voces es una, una falsedad. Creo que han apostado 100% a consolidar el dominio del Grupo Clarín. Y bueno, que en todo caso sí, creo que hay que poder hacer una lectura crítica de, de, de, de la política del gobierno anterior de medios respecto al tema de, de no haber ido a fondo con la ampliación de las voces. Respecto a, a, a potenciar a los medios comunitarios, que, que la apuesta por fortalecer el grupo Índalo como, como una especie de, de, de contrapeso del grupo Clarín se demostró、eh, falaz. Y, y volviendo a la cuestión del protocolo, cuando C5N pregunta cuándo se aplica el protocolo, mediante sus conductores y, y sus zócalos en la pantalla,、eh, pidiendo básicamente represión contra la, las movilizaciones, eso sucedió el otro día. Con la marcha de los cooperativistas en la 9 de julio, uno dice: Bueno, ¿qué, qué, qué tanta grieta puede haber entre Clarín y, y C5N?、Eh, me parece que más que nunca ratificar que, que la defensa de la libertad de expresión pasa por, por los trabajadores de prensa, que estamos en las empresas periodísticas y también por los compañeros, compañeras que construyen todos los días los medios comunitarios, alternativos y populares. Es a partir de esa alianza, creo yo, que se puede realmente defender la libertad de expresión y no apostando a. A distintas entelequias empresariales. Un abrazo, Tomás, gracias por este contacto. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Vamos a estar desde las 13 horas realizando un acto en la Plaza Mariano Moreno,、eh, que es en Avenida de Mayo y Luis Adenzpeña, los trabajadores de prensa diciendo nunca más y reivindicando a los 172 trabajadores de prensa asesinados por el terrorismo de Estado. Gracias, Tomás, un abrazo. Un abrazo grande. Tomás Elíashev, c del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El protocolo, el 24 de marzo, y la situación en varias empresas periodísticas en este marco de ola de despidos.